Bienvenidos a su programa Con Sentido Común en las Adicciones. Su servidor, el Dr. Francisco Cantú, y nuevamente con nosotros está el consejero en adicciones, Rafael Sánchez. Hola, ¿qué tal otra vez? El tema que tenemos para hoy es las emociones en la adicción. Pero antes de iniciar el tema, yo quiero recordarles que todo lo que comentamos aquí no es porque nos los imaginemos o porque es nuestra manera de ver las cosas... No, todo esto está basado en ya más de 20 años de experiencia que tenemos aquí de trabajo en la clínica, de estudios, y como parte de nuestro trabajo es facilitar al explicar las cosas o el describir las cosas. Como ejemplo tenemos, o sea, todo el mundo sabe que la enfermedad en la adicción es una alteración a nivel del sistema límbico con alteraciones neurocognitivas del óvulo frontal. Y todo el mundo dice, what? Entonces, nosotros desde hace muchos años acuñamos uh, la palabra de piensachueco, o sea, piensachueco para describir toda la palabrería médica que acabo de decir. Y vemos que entre los pacientes y las familias agarran muy fácil esta palabra de piensachueco. Saben que con eso estamos hablando de la enfermedad física. Y como se viene utilizando desde hace muchos años, pues los pacientes cuando salen los grupos de autoayuda han estado manejando esa palabra y me da mucho gusto ver que, que ahora personas que no asisten a la clínica Empiezan a utilizar esta palabra del piensacheco Yo creo que tú, de tu experiencia Cuando has ido a, la, a los grupos Has visto ¿no? que, que otras personas ya utilizan Muchas muchas personas, mucha gente en los grupos al, al entender esta facilidad Para describir esta distorsión en el pensamiento Se utilizan estos términos fáciles Que describen muy bien las condiciones físicas de la forma de pensar. Y se sienten cómodos con utilizar esta palabra. Así es, se sienten entendidos, se sienten comprendidos, ellos mismos se sienten como más claros de lo que les está sucediendo. Para expresarse. Entonces, ahorita que vamos a hablar de las emociones, también lo vamos a manejar de una manera muy simple. Y recordándoles que atrás de este formato simple que estamos manejando, existe toda la experiencia y los estudios clínicos médicos. Entonces, no es nomás porque ya amaneció, es, estamos hablando al fin y al cabo de un padecimiento físico. Entonces, entrando sobre el tema. En las adicciones, por excelencia, el sello es que tienen poca tolerancia emocional. O sea, el, el adicto no tolera las emociones. Y tiene una manera clásica de reaccionar ante el sentir Es más, inclusive, pues vemos que el estado utilizando sustancias, pues es una forma en donde buscan anestesiar las emociones. Inclusive vemos que cuando traen están en actividad y traen las emociones muy altas más utilizan. Cuando traen las emociones bajas menos utilizan. O sea, es una manera de anestesiar las emociones porque tienen poca tolerancia emocional. Es a mí me impresiona muchísimo ver cómo cuando el nivel emocional es alto hay un hay un shutdown en la forma de razonar del adicto se cierran, haz cuenta que se cierran las ventanas por ponerlo de alguna manera y no permite la vista o ver no, otras alternativas de solución y la toma de decisiones es verdaderamente este, nefasta, o sea dices cuando ves que un adicto está con los estados emocionales alterados y toma una decisión incorrecta es sorprendente pensar cómo fue posible que tomaste decisión esta decisión porque no viste estas otras alternativas o, oye mira espérate detente esta sugerencia cierra la puerta, es impresionante. Sí, este lo como le estaba diciendo, hay un componente físico detrás, este, las les había dicho que la disfunción está en sistema límbico, aquí están las emociones. Entonces, está esta esta relación con las emociones, esta poca tolerancia emocional. Cuando sienten tienen varios niveles. O sea, es muy claro cuando están en rehabilitación que si las emociones son altas, empiezan con el piensa choco. Si subimos las emociones Entran, hagan de cuenta Que es, que, que, que se apagan y, y se ve que en el cerebro Hay este, ya no entran Los mensajes a este al lóbulo frontal Y esto de que se apagan, lo que tú referías Que se cierra la cortina, que no salen O sea, se, se, se, se encajonan Quedan atascados Ni para adelante ni para atrás Y los familiares lo viven como, que terco no Porque en ese momento cuando las emociones altas Se, se ponen con una terquedad impresionante ¿Por qué? ya no puede entrar ni sale ningún otro estímulo y se quedan con una idea fija en la cabeza. Y en ese momento, para el adicto existe una incomodidad bárbara, que lo que busca es salirse de esa incomodidad a como dé lugar. Inclusive, si en la rehabilitación no están llevando bien este, sus indicaciones, y entran entonces a una crisis emocional, inclusive activa esta disfunción, y entonces entra la compulsión y se van a utilizar. Es por eso que es muy importante que, que este, al ser una enfermedad crónica, estén manejando un saneamiento emocional diario, que esto lo consiguen a través de los grupos de autoayuda. Van a, a, a los grupos y hacen catarsis. Sacan todas sus emociones, todas las partes frustrantes de su cotidianidad, de su diario vivir, de su vida. Es una una forma de liberar estrés desde una tribuna, desde una posición emocional libre existe una libertad para poder expresar tal cual lo que siento y hacer esta catarsis bajan las emociones Así que es muy importante dentro de las adicciones que tengan las emociones bajas por lo que acabo de escribir ahora cuando yo hablo de, de, de poca tolerancia emocional no es que, que, que la que el adicto sienta mucho no este, incluso los familias y sí lo llegan a ver que me dice es que son hipersensibles pero no cuando nos referimos a esto es ¿Cómo se reacciona al sentir. para Hay un ejemplo que yo utilizo mucho para, para los familiares. este Hagan de cuenta que tenemos a tres personas, es un adicto, es un codependiente y es otra persona que no tiene ninguna de las dos disfunciones. Los tres van a pasar y a la hora de cruzar el salón se van a pegar con la mesa, se van a pegar a, ahí en la rodilla con una esquina de la mesa. Los tres van a sentir, de la escala del 1 al 7, 5 de dolor. O sea, sienten el mismo nivel de dolor, los tres. Entonces, cuando tenemos una persona este, que no tiene ninguna de las disfunciones, a la hora que se pega, pues lo que agarra es voltear y dice, se, se queja, se soba y se fija. Se fija decir, bueno, ¿cómo fue que me pegué para no volverlo a hacer? Y se va sin ningún problema. Pasa una, un, una un adicto y se pega y al hora de sentir cinco de dolor es, lo que hace es se cae al suelo grita y dice ay me fracturé y ahora va a la hora de ver que no hay nadie se para y dice mucre meses y la patea y se va si es una a acuerdo que en el caso de depend pendientes hay hiper emocional a lo que llegan y se pegan y es un 5 no, a la hora de pegarse no, no se quejan, ¿no? inmediatamente ve si alguien lo está viendo, va a checar si en la mesa no pasó nada y se van a ir y por ahí en la esquina donde alguien los ve van a decir, ¡ay qué troncaso me di! Sí. O sea, es cómo se reacciona al sentir. Y eso es lo que vemos dentro de las adicciones. Vemos cómo el sentir se complica en la vida, hacen tormentas en vasos de agua y lo vemos una y otra vez en todo el trabajo clínico que hacemos aquí. Y lo que les y por eso es tanto que se dice simple no o sea deja de hacerte la compleja simple simple hay que manejarlo simple a mí lo que lo que como me gusta manejarlo con, con los pacientes y con los adictos es el objetivo es buscar la estabilidad emocional no tanto eh, el consumo de sustancias son otros factores que sí son sución análisis pero el objetivo primordial es mantener la estabilidad emocional en la medida de, de, de que tengas una estabilidad emocional estable, tus reacciones van a ser sanas, con ayuda obviamente, no, no, no dejar de ver la ayuda. O sea, en vez del piensa checo, van bueno, a tener el piensa sano. Así es, así es. Entonces, de lo que estaba refiriéndose ahorita, Rafael, de, de escrutinio, hace muchos años sacaron un artículo donde describían que de acuerdo a la sustancia era la emoción que más les costaba trabajar. Nosotros en nuestro trabajo clínico, en el proceso, hemos visto que es cierto. O sea, si no o sea todas las emociones les causan problemas a los adictos. Pero de acuerdo a la sustancia de predilección, sabemos que hay una emoción que les causa todavía más problemas. El ejemplo es, eh, los que tienen de la predilección la marihuana, no toleran la frustración. O sea, tenemos aquí cuando están en rehabilitación que si se frustran son de las emociones que menos aguantan y arman, bueno, un circo completo. En el caso de la heroína, de los opiáceos sintéticos, este, la emoción que les cuesta mal, que les cuesta trabajar es, es el coraje. En el caso del alcohol y de las pastillas estas como el Valium, el Tafil, que también abusan, este, estamos viendo que les cuesta trabajo la ansiedad, esta tensión emocional. Y en el caso de la cocaína, la depresión inclusive muchos de cocaína después a la hora que se trabaja se ve que, que hay un cuadro de depresivo más adelante presenta un cuadro de depresivo y, y hay que tratarlo también o sea les cuesta mucho trabajo con estas emociones eh, estos son de las sustancias principales va a empezar a salir que y bueno y con las tachas y con el, no, no. estas son las principales son las que más las que más fácilmente son conseguibles y las que más fácilmente más frecuentemente Se, se, se relaciona que se consume y obviamente cuando tratamos con las emociones justamente para cada sustancia cuando se trabaja con las emociones con las que tienen complicaciones vemos una apertura muy muy muy importante ¿no? cuando se trabaja por ejemplo con la depresión en el que tiene predilección de cocaína el, el avance en esa en esa emoción en lo particular es admirable ya cuando está en tratamiento entonces Yo quiero para el público, o sea, reafirmar, porque dentro de la, de la enfermedad siempre se se olvida que estamos hablando de una enfermedad crónica, es una enfermedad de por vida, es una disfunción en cerebro, es una enfermedad física que la van a llevar toda su vida. Y al igual que el diabético, el hipertenso, el arteriosclerótico, deben de manejar, de seguir indicaciones diarias y manejar un saneamiento, ah, como el diabético hace un saneamiento en su comida diaria. En las adicciones debe de haber un saneamiento emocional diario. O sea, estoy haciendo este énfasis, esto, esto que se debe de entender y que ahora están viendo que tiene que ver mucho con ciertas áreas del cerebro y por qué sus reacciones. Y estas reacciones pues, son los que llamamos nosotros este, este síntomas clínicos y son los que se trabajan, y se trabajan una y otra y otra y otra vez. Es el problema cuando se confían, que ya me estoy sintiendo bien, dejan de seguir las indicaciones, vienen otros los problemas siempre los van a tener y habla haber problemas se suben las emociones. Yo me he fijado cada que vienen pacientes que ya tienen tiempo de rehabilitación y empiezan a manifestar estas conflictivas emocionales, la primera pregunta que hacemos, oye, ¿ha sido a grupos? La respuesta es no. Así es. Han dejado ese saneamiento y otra vez traen el piensacheco. Es. es. Es impresionante. Descuidas la parte emocional y piensacheco entra así automáticamente. Está fuera del control del adicto. Y con el piensacheco la llevan de perder. Porque dentro del piensacheco tomar una decisión les va a salir siempre el tiro por la culata y con eso les va a provocar más emociones. Se convierte en una bola de nieve. Y el adicto está acostumbrado a poner la, la culpa fuera Sí. Siempre dice, este es que mi esposa es que mi familia, es que aquello y lo otro. Oye, ¿fuiste a grupos? No. <ríe> no. Esta cosa de ver siempre las cosas afuera. O sea, yo me estoy sintiendo mal porque me lo causaron las personas allá afuera o las situaciones afuera. O sea, pobrecito de mí que me hacen estas cosas. Pero no, las emociones son de uno. Y habiendo una disfunción, habiendo una alteración, pues uno es el que se tiene que cuidar. O sea, entender que es una enfermedad física y se tiene que cuidar Diario. Pero volvemos a lo mismo, es esa incapacidad de tolerancia hacia esa emoción. es el, el, el adicto le encanta poner cortinas de humo, le encanta poner distractores y no tocar esa parte emocional que es tan, tan, digámoslo dolorosa por ponerle algún tipo de, de característica. Esto que está diciendo Rafa es importante porque a la hora que, que hay este trabajo se guardan las cosas, o sea, no les gusta hablar. Y dentro de eso pues lo que el mayor trabajo que se hace dentro de las adicciones es tienes que estar hable y, hable, y hable, y pero se lo guardan, o sea, traen ese problema emocional y se lo guardan. No le gusta tocarlo porque si lo toco voy a sentir. Y la realidad es que no es que si no lo tocan está como escondido, desaparecido, ¿no? Ahí está, ahí sigue. Pero dicen, "No lo quiero tocar porque no, ya te está doliendo." Entonces, es muy importante que el que estén hablando, y eso es lo que se refiere, que empiezan con estas cortinas de humo, empiezan a evadirse, a hablar de otras cosas, pero no quieren tocar el punto que les está provocando emociones. También hay una parte que me acuerdo que, que se maneja mucho aquí en la clínica, eh, la reacción distorsionada del adicto, por ejemplo, ante eventos chiquitos, a lo mejor un accidente pequeño, un accidente automo automovilístico, la reacción del adicto es enorme. Y ante a lo mejor la muerte de un ser querido, tal vez la reacción por fuera se vería como chiquita, como como ecuánime, uh -huh. como este no hay problema, uh -huh. lo estoy manejando, pero por dentro, hijo, mamá, hay los familiares ven estas reacciones como que no van de acuerdo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué de una cosa chiquita o sea, vamos a decir accidente automovilístico Que alguien se le cerró Porque es una cosa chiquita, sin una tormenta vaso y, y lo cargan por una semana Así es. Y por qué porque atraen eventos donde Esperan que se vea todo este Comuniciente emocional Es como si nada O sea, vemos otra vez esta, esta Disfunción dentro de la, de la De todo el aparato emocional En las adicciones Y es esa incapacidad De manejar Y de ponerle las dimensiones, ¿no? La magnitud del evento a la emoción es esa, esa incapacidad, inhabilidad cerebral del hábito de, de ponerle la, el tamaño correcto o sano. Y que para eso nosotros decimos, pues ahí es donde entran pues el grupo, todos los cerebros auxiliares que están dando una mano. Entonces estos procesos que uno, como salen en automático, nos están dando cuenta. Y entra toda esta contención del grupo para ayudar en todos estos procesos. Muchos, muchos hábitos refieren, que yo sé lo que estoy sintiendo, ¿no? Uh -huh. Yo sé, ¿cómo es posible que tú me digas qué es lo que estoy sintiendo si tú no eres yo? Y no es que se les diga, pues si sí, no puedo sentir lo que tú estás sintiendo, pero estoy viendo cómo estás reaccionando al es, sentir. Exactamente. Lo que es sujeto de análisis son las reacciones, porque tampoco se vale descalificar las emociones. O sea, ¿Qué? sí, se está sintiendo y hay una gran intensidad en la emoción pero la reacción es la que está chueca. Es, eso es que se quejan mucho, que, de que a la hora que hablan y se les corrige, dicen, es que estás invalidando lo que yo estoy sintiendo. y Dicen, si no, lo que estás sintiendo, o sea, lo que tú describiste, cualquiera se enoja. Cualquiera se enoja, es normal enojarse por lo que tú estás diciendo. Que cuando llegan y se quejan, es que mi esposa me hizo eso. Pues sí, provoca enojo. El problema es cómo reaccionaste al sentir enojo. Ahí es donde ya metieron la Pero a lo que se les dice, piensan, es que, agarran y dicen, es que eso es lo que yo siento y así es. No, no, no, Eso que estás sintiendo está bien, pero ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a regresar y corregir esa mentira de pago? Así es. Y parte también es muy común que el adicto piense, este, bueno, la, la autoobservación, ¿no? El adicto piensa que, que que yo soy el que tengo la razón, tanto en mis emociones como en mis acciones, ¿no? Y cuando nosotros tratamos de referir, porque no es más que una referencia a tu reacción, se siente agredido, se siente este, descalificado, y volvemos a lo mismo, es otra tormenta en un vaso de agua, otra evasión uh -huh. a lo que estás sintiendo de verdad. Si tienen poca tolerancia, y tú les comentas algo, y empiezan a sentir muy fuerte, pues lo sienten como agresión y reacciona en forma agresiva, que eso los familiares también dicen, "Caray, pues si te estoy tratando de ayudar y ve cómo reaccionas." Es. Entonces, esto es en este a grandes rasgos hablar de lo que es el, el componente emocional este dentro de las adicciones. Queremos agradecer a los a los este, al público esta oportunidad de que nos escuchen. Gracias, siempre siempre es un placer hablar de adicciones y este recordándoles que si tienen alguna este algún comentario lo pueden hacer, este si tienen alguna pregunta, también este las que encontremos este interesantes las podemos comentar en el próximo audio que, que subamos o algunos temas a lo mejor también que surgen que les interese que surja interés de, de comentar algunos temas cotidianos en el tratamiento de los salud. Entonces, por favor, déjenos sus comentarios. Este es el programa Con Sentido Común. Muchas gracias por su atención.